nos habíamos quedado con Gustavo Gil Pérez Nievas de CUPE explicando los motivos por la queja eh, notoria de que los presupuestos del Estado sean, eh, hayan disminuido. ...en una cantidad importante hacia Navarra... ...Gustavo Gil Pérez Nievas, ha sido, ha sido... Por resumir un poco lo de antes... ...creo que se ha desperdiciado por parte del representante de UPN... El ...señor Esparza... ...la oportunidad de poder presionar al gobierno de Navarra... ...en contra de este desavisado, ...para corregirlo... ...por la importancia que tienen los dos votos... ...de los parlamentarios de upnpp ...para la aprobación de estos eh, presupuestos generales del Estado... Eh, Si no, si no presiona el señor Esparza ahí, en Navarra apenas vamos a contar, más allá de la negociación que será responsabilidad de, efectivamente del gobierno de Navarra actual, pero es que no va a tener esa posición de fuerza que ha tenido ahora hasta ahora el señor Esparza en España. Por resumir, ¿eh? nos va a tocar a los navarros pagar al gobierno español 626 millones de euros, sin embargo aquí van a volver eh, para inversión real solamente 34 millones de euros. Esos son los números resumidos. Por alusiones, desde el Partido Popular de Tudelao, José Suárez. Eh, has dicho antes, Gustavo, y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, que se ha hecho ya una inversión importante que ahora va a pagar el, el, el Estado español. Que España pague esa inversión no quiere decir que no se haga, que, se, que, que, no se, que no esté asumiendo esa responsabilidad de inversión, aunque se haya hecho por el gobierno de Navarra y haya sido adelantada. Entonces no simplifiques diciendo que son 34, porque Pero no son solo 34. este año. Eso pertenece a algo que ya se ha hecho pero, que se, hecho. pero que se presupuestan en este año. Que se presupuestan en este año y te recuerdo que, que estamos, que y te recuerdo que estamos ante... casi en mayo sí, sí. y estamos hablando de unos presupuestos que se, para este año que se van a aprobar en mayo. Uh -huh. Quiero decir que venimos también de una realidad política donde ha habido dos elecciones y donde... Mmm, No, no está siendo un ejercicio eh, por decirlo así, normal esto tendría que haber estado apro aprobado a lo mejor en noviembre pero José, pero esto, viene no, déjame, Gustavo, Gustavo, esto viene arrastrándose cara, ya, de pero, impagos e incumplimientos del gobierno del señor pero Rajoy que en hemos, Madrid. pero, pero que hemos estado que, pero de cuenta el tiempo que llevamos sin gobierno que viene de, desde hace más de un año acerca de lo que exponía Gustavo sobre el tema de las inversiones y de lo que, de lo que va a venir de vuelta ¿qué tiene que decir don José, José Suárez? que para mí eso es una visión muy... Eh, Eh, una visión muy miope, o sea, ver o entender eh, España, nuestro país, como que nosotros aportamos al Estado y una cantidad y tiene que haber un retorno equivalente superior del Estado. Es una, eh, para mí es una misión eso es dicho que había una inversión por parte de, de por parte de, del Estado y que había una aportación por parte de Navarra. A mí me sorprende que mucha gente que habla de solidaridad con causas muy nobles, muy nobles Porque están realmente pasándolo mal y en situaciones muy desfavorecidas, pero muy alejadas. Luego, mmm, su solidaridad, a lo mejor, con vecinos de comunidades próximas. Por ejemplo, y para no ir a nadie de las comunidades próximas que tenemos, como Aragón, como La Rioja o como Soria, pues esa solidaridad desaparece. Nosotros entendemos a España como un país y entendemos a las comunidades autónomas eh, como eh, integrantes y, conform y conformadoras de ese país. Y unas veces, unos años, tenemos inversiones superiores unas y otras veces los tienen otras, porque depende de la temporalización de las inversiones. Lo que es un hecho real es la apuesta del gobierno español de España por dos inversiones fundamentales que van a acarrear dotación de fondos durante varios años, durante varios ejercicios, como son el canal y el tren de alta velocidad. Y además, el tren de alta velocidad no solamente le afecta a la inversión que se haga en Navarra, le afecta a la inversión que se haga en la comunidad autónoma vasca y la inversión que se haga en Aragón. Por eso nuestra visión es amplia, porque no nos quedamos en... Nuestra pequeña región Tenemos una visión mayor Porque lo entendemos así Porque hay que comunicarse con Europa Y para ir a Europa Hace falta que el Estado español Invierta en el País Vasco Y nos parece muy bien Que se invierta en el País Vasco En la Igreja Vasca Porque eso va a permitir Que Navarra se pueda conectar A la Y Vasca Para salir a Europa Pero de la misma manera También nos interesa que hay un tren de alta velocidad, Madrid-Barcelona que pase por Zaragoza en el que, el que nosotros también lo podamos conectar. Y eso es tener visión de país y visión de España y visión de Europa, porque es a lo que vamos. Pero es que además si entendemos el eh, las inversiones del, del gobierno español, que fundamentalmente y la parte más importante es en carreteras, cosa que Navarra la tiene transferido, que es en carreteras, a nosotros, como he dicho antes, nos afecta nos afecta las inversiones que se hagan en Castilla y León para estar comunicados con Madrid y nos afectan las inversiones que se hagan en Aragón para estar con Con, con jaca reducir, reducir la visión a nuestra comunidad autónoma es una falta de visión de futuro es una falta de entender por dónde va el mundo por lo que es España, por lo que es Europa que me parece eh, que corremos el peligro de convertirnos en unos auténticos aldeanos es que no podemos entender eh, la política y las inversiones eh, eh, simplemente mirándonos el ombligo tenemos que tener una visión amplia y es lo que estoy diciendo y lo que desde el Partido Popular entendemos ¿Que nos gustaría que las inversiones en Navarra Fuesen mayores? Por supuesto Como a, cualqui como, como a cualquier partido regional Como a cualquier eh, grupo Regional del partido nacional que es eh, El partido popular Pero también somos conscientes de la situación. También somos conscientes de la responsabilidad que tenemos a la hora de, de elaborar un presupuesto que no es que lo recortemos, que los ingresos son los que son y esos ingresos son los que tienen que estar equilibrados con los gastos. Y si hay una diferencia eso implica que tenemos que pedir dinero prestado, porque el dinero nos bas, no basta con dar a la maquinica, porque los problemas que eso podría generar, aparte que ya no podemos, porque esto se ha transferido a Europa. Pues como... Tenido, ya termino. Teniendo en cuenta lo que es un presupuesto acusarnos de que recortamos, no recortamos un presupuesto se ajusta, un presupuesto se elabora y se elabora equilibrando gastos e ingresos. Y los ingresos son los que se generan a través de, la, eh, de, de, de, de, de los impuestos y cuando no llegan para los gastos que hay que realizar hay que endeudarse. Endeudarse es sacrificar ingresos futuros para los de hoy. En la situación económica en la que estamos, el garantizar Un gasto social como el que hemos tenido para garantizar las rentas de inclusión, las rentas a los parados, las pensiones, etcétera, supone eh, una partida importantísima y a lo mejor hay que posponer inversiones porque lo primero para el Partido Popular es las personas y esas personas tienen que tener garantizada por lo menos lo básico. ¿no? Ya que estaba hablando José Suárez de los, la... los ingresos, la... hay que recordar que debemos más de lo que generamos. Estamos debiendo ya, la, la deuda de España no, no, es, es, que es el 100% de lo que estamos debiendo. A mí, a mí Escuchando a de que... economistas como Llamas Pero... eh, bueno, y otras sorpre... personas. No me sorprende, sorprende oír hablar de los recortes, los recortes, los recortes, como ese tantra ya que, que es que ya de verdad empieza a ser eh, molesto porque carece de una consistencia técnica desde el punto de vista económico que sonrojaría a cualquier estudiante de primer de economía que es que no hay más que los ingresos que hay y los gastos que tenemos y la, y la diferencia entre ingresos y gastos tiene que ser deuda y no basta no basta otra cosa hasta aquí Pero es que, la, José, una cosa... vamos a continuar porque si no va a ser complicado José Antonio Román del Partido Socialista a ver que hoy estamos hablando muy poco algunos eh, yo yo resumiría todo lo que se está comentando aquí en una cosa que eh, en las dos inversiones más importantes que nos afectan a la ribera básicamente Pues el uno por el otro la casa sin barrer, es decir, tenemos al gobierno de Navarra, al cuatripartito, en el que Bildu tiene, como todos sabemos, mucho peso, pues que estas dos inversiones tan importantes, pues por decirlo claramente, no le hacen ninguna gracia, y claro, eh, eh, en ese contexto, pues como le hace gracia y no tiran del carro... Pues el gobierno de la nación, pues bueno, pues si no lo piden, pues no les damos nada y felices todos, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que es que es fundamental que esas dos inversiones vayan adelante y no se paralicen. Primero, porque el tren, que por otra parte, es un tren de altas prestaciones. ¿Qué quiere decir? Que no es que un tren para que vaya más rápido, es un tren para que transporte mercancías y, y potencie lo que es la industria agroalimentaria en la ribera y un transporte rápido hacia Europa. De productos eso es lo principal el llegar a madrid con diez o minutos de antes es una tontería lo que importa verdaderamente es el tema de las mercancías y lo que puede potenciar verdaderamente a la ribera con sus producciones y ahí va añadido también el canal de navarra que es otro punto fundamental para que estas producciones tan necesarias para lo que es la industria agroalimentaria pues tengan auge y, y, y permitan un desarrollo potente de, de nuestra zona. La opinión de José Antonio Román, que, que exponía un poco esas concrecciones, sobre todo en La Ribera, acerca de las dos grandes infraestructuras que se está hablando, tanto del canal como como del tren de altas prestaciones. Eh, ¿Alguna apreciación más que quiera hacer José Antonio Román? Pues eh, pues básicamente desde nuestro partido estamos insistiendo en todos los foros en los que nos en los que podemos para que, para que estos temas no se duerman. Es decir, que hay que estar constantemente en ello, tanto eh, presionando al Gobierno de Navarra para que tome iniciativas, pues así como lo hace con la Y vasca, pues que lo haga también con el tramo Zaragoza Castejón y Todo el, el resto que queda hasta Pamplona, es decir, eso no se puede dormir, eso hay que estar constantemente agilizándolo y en el tema del canal, en el que estamos teniendo reuniones últimamente, pues para ver si dotamos a, las, a, a Tudela en concreto, a la Junta de Aguas y a otras localidades del agua del canal, que que eh, nos han dicho por aquí y por pasiva que es la mejor solución, pues que eso que se concrete, que se concrete y, y que se agilicen todos, todos los trámites uh -huh. necesarios para que, para que esa obra no se quede dormida. Muy bien, pues eh, escuchada la opinión del partido socialista de Tudela, que se ha acercado de la mano de José Antonio Román, nos vamos a esta unión del pueblo navarro con eh, con Arturo Pérez, que está hoy con nosotros, adelante Arturo. A ver, yo creo que UPN siempre ha dejado, ha dejado muy clara esta postura desde el principio, ¿no? Que él apoyaría los presupuestos generales del Estado si eh, se traducía en que las infraestructuras estratégicas para Navarra estuvieran contempladas, y así están, el canal, no nos podemos dejar el canal de Navarra, hay que traer el agua de calidad, el agua de calidad tiene que llegar a la ribera, y tiene que llegar a la ribera hasta el último pueblo que es Abilitas que es el más alto y hay que llegar con el canal de Navarra es, es Navarra no se puede quedar atrás del tren de altas prestaciones yo entiendo que a Bildu no le guste y que todo esto le moleste y que por ahí con sus pseudos partidos pues tenga que defender y criticarlo pero es que el canal el tren de alta velocidad es una eh, infraestructura estratégica para el futuro del desarrollo de la comunidad es que no os queréis dejar se nos quiere dejar fuera del desarrollo de, de las infraestructuras y sobre, es que es el tema importante. De, y sobre el tema de las inversiones que exponía Gustavo al principio como de, de qué forma lo, lo analizas esa crítica que, que exponía Gustavo Gil Pérez eh, Gustavo que decía que, que hay pocas inversiones, yo creo que, que realmente UPN tiene que garantizar no solamente que sean inversiones para navarras es que las carreteras que llegan hasta Navarra, también hay que desarrollarlas. Es que no solamente nos podemos quedar aquí, tenemos que ampliar la visión. Y si hay conexión desde Tudela hasta Madrid y toca los tramos que hay desde Soria a Tudela, hay que, hay que pasar por Tarazona y hay que pasar por Soria. Es que hay que apostar también por eso, porque para Tudela no podemos quedarnos en el desarrollo de Tudela hasta La, el, la, muda. la zona limítrofe con con Aragón, sí, lo es que, que, que hay que hacer todo el desarrollo. Uh -huh. Es que no nos podemos quedar en un, en un solo sitio. Por lo, lo tanto, cre, crees acertada, crees que cre, hay, hay que, que tener una visión más grande. Eh, ¿Tú crees acertada como sean en, en el reparto? Del... Que, sí, es acertado, y por eso UPN apoyado los presupuestos. Si no UPN no hubiera apoyado los presupuestos. Lo teníamos lo teníamos muy claro y Javier Esparza lo había dicho muy claro. Si no se desarrollaban las infraestructuras estratégicas para Navarra, que garanticen el futuro No apoyaba los presupuestos. Yo creo que Javier lo dijo muy claro, desde un principio. Yo, eh, bueno, primero de todo me resulta un brindis al sol que empecemos a hablar y discutir si estamos de acuerdo o no en unos proyectos u otros. Yo aquí, sobre todo, pienso que lo que hay que hablar es de la generalidad, de los presupuestos generales en general, no de las... Eh, infraestructuras que nos puedan interesar a nosotros o nos dejen de interesar. Para mí, la base bueno, de todo eso, Arturo, es que lo, no hay que luchar eh, por el TAP o por el canal. Como no ha hecho UPN en esa negociación lo que, Aquí lo que hay que negociar Y Luchao. hay que presionar, no pero ha luchado no Con 25% el, de, de, el de Navarra, por ciento Menos de dinero, que dinero que no gobierna, En infraestructuras no Y con mucho menos dinero en el convenio Eso no es negociar ni presionar A favor de esas infraestructuras Porque eso se traduce en financiación Y la financiación Garantizamos que se, se desarrollen Hay que finalizar con este Pero la financiación Que es lo que debiera haber luchado Verdaderamente el señor En la medida que podía el señor Esparza La financiación es lo que se va a traducir En que puedas luego hacer Los lo proyectos Que está defendiendo la que gobierna? Pero tenía la llave para poder claro, ha hecho. conseguir esa financiación, se no señor, haga su voto ¿A no, por no, nada. Otro no puede estar diciendo la verdad. O, no, pero, no, no, lo los lo, datos son los datos, yo, yo, Perdonad perdonar porque este, este es mi turno. turno. Sí, los vale, datos me, son los datos, yo, pero, pero, pero si hay mucho menos dinero en esta legislatura, o sea, en este año para infraestructuras, por lo tanto se van a poder hacer muchas menos y y peores servicios públicos. Eso es consecuencia de una menor financiación que no ha sabido defender en la medida de lo que él podía y era mucho el señor pues, pues, que, segundo punto es que, es que, espera espera Gustavo bueno, como, como, que defender, el primer por ir al primero por lo menos que, hacer, claro. que nos quede todavía no les he oído criticar el plan de infraestructuras que, locales que nos ha dejado muy por debajo de lo que teníamos o sea, bueno eso creo es que, que, que en el que, que el plan general que, de, ese, ese, el, no, bueno pero si estamos criticado también que, que estamos recibiendo poco dinero también critiquemos que el gobierno de Navarra también está dando poco dinero hacia la ribera lo está repartiendo entre todos los Ah, es que antes se y Ahora es estamos hablando de los presupuestos generales tenido... de Navarra. Tú de la per... Yo, como tú yo de lano, poder... euros, estoy opinando respecto a los presupuestos de España con respecto a Navarra. Uh -huh. Si queremos extrapolarlo a otras cosas, pues sí, antes UPN no, dedicaba más el dinero de los, del PIB, del plan de infraestructuras trabiendo. a grandes ciudades y no a, tam... a pequeñas pero, pues, tú está poblaciones. Tú diciendo ahora mismo. Sí, tú le estás está diciendo, es repartir, repartir. Pues ya está... Navarra sí. es una comunidad pequeña, sí. Con el resto de, de comunidades. Mi como, pregunta es, el, a la mancha, el señor ¿no, por Suárez, por no ejemplo, antes, habla al hablar no de decir que antes, eh, o sea, que lo que hace el gobierno de Navarra es repartir y darle a los pequeños pueblos más dinero que a los grandes. Y, y, y, y decir lo contrario Para los presupuestos generales de no, la, Es que es de coherente manera. absolutamente Arturo o sea, El, el, es el, el Estado español por, precisamente No conventa. está repartiendo el dinero Que sí se está haciendo en el plan de infraestructura local Que, es que es está, que está que repartiendo el dinero En todos los ciudadanos ¿no? sin, sin embargo hemos, el el millón, plan, hemos aceptado 190.000 euros el señor mucho El señor Esparza ha firmado un acuerdo con el señor Rajoy Directamente renunciando al 25% de importante. dinero en infraestructuras Y aumentando el, convenio de, de, el pago en el convenio de Navarra Asumiendo eso y, es sin, que intentar, que el y sin intentar presionar en sentido contrario en si eso es defender generales. los de los pues intereses vamos. del gobierno de la comunidad foral pues bueno yo ya no sé si si estoy loco o que vamos que venga dios si lo vean como no, vosotros no, no, es que el que no el lo convenio. quieres ver no lo quieres ver pero vamos a ver o sea, nosotros lo que tenemos, lo que entendemos desde el Partido Popular es que lo que se garantiza Navarra que es lo que nos preocupa, son dos infraestructuras que como ha dicho Arturo, estratégicas de las cuales va a depender el desarrollo de todo Navarra, Espe no, no, déjame terminar ahora que yo te he dejado terminar o sea, pero si no van va a dar ni un duro para eso pero escucha, Precisamente. Eh, pero que sí que van a dar y si nos recortado dar. Salud, pero, pero no han recortado en salud, en pero, educación pero, pero no que, que salud y educación, educación de... depende del gobierno de Navarra pero vamos a ver no, todo eso no, depende no. del dinero que nos no, da en, en el empresa. presupuesto es que, general es importante, y habláis de recortes pero lo que no habláis es de dónde sacar el dinero para que no haya recortes tú eres secretario general del PP de Navarra o del PP sí. de España, porque parece que defiende los de, de, los intereses del Estado español bueno, y no de Navarra pero, no, no, pero a vamos, quien no, realmente lo, lo, representa. Lo, lo, no lo que no soy es un irresponsable y entiendo que defender a Navarra es defender España, y defender España es defender Navarra. Lo que no entiendo, lo que no entiendo es cómo se puede tener la miopía de ver solamente los presupuestos en un ejercicio, en un ejercicio como en el que estamos, que estamos a mayo y estamos aprobando los presupuestos para este año, y ya termino, si me dejas, antes de que sí, me interrumpas sí, sí. que te veo ya que me vas a interrumpir <risa> pero lo Que, lo que quiero decir es que la, la, la inversión estratégica que es el TAB y, y, y el tren de alta velocidad y lo que es el canal, esto va a implicar disposiciones de fondos en ejercicios posteriores. Lo importante es... Que se apuesta por esta inversión. Okay. Y, y, y vendrán años en los que haya mayores inversiones. Y este año a lo mejor no, porque ¿sabes por qué? Porque estamos en mayo y a lo mejor darle más presupuesto no tiene ningún sentido porque no se pueden ejecutar las obras. Es que luego hay que bajar a la tierra, bajar a la realidad y no quedarse simplemente mirando no, no, los no. papeles estar los liberos, liberado, José, interpretarlos no, como no. nos interesa. No, no, no, y, te no, digo, no, te... y te digo Gustavo, porque yo sé que a ti te gusta mucho eh, el desarrollo de, del País Vasco Entiendo que, que haya, vasco, una, inversión, me que me haya una inversión en el País Vasco <risa> para que Navarra pueda, eh, pueda eh, conectar con esa Y vasca y poder eh, tener conexión con Europa me parece fundamental y a mí me encanta que el gobierno de España apueste por la Y la vasca. me interesa el me desarrollo encanta, y Navarra, me me encanta porque José. desarrollar el país vasco y te es te desarrollar vasca. Navarra y me me me desarrollar Aragón es desarrollar Navarra como te he dicho con la autovía a y, desa y desarrollar Navarra es desarrollar Castilla y León para que podamos tener conexión con Madrid y así sucesivamente porque tenemos visión de país porque somos españoles y lo entendemos así sí, y sí, creemos sí. que el desarrollo de Navarra pasa por el desarrollo de España Finalizamos con el tema a ver Gustavo Sí, bueno dos cosas desa lo que me interesa es el... ...el desarrollo de Navarra... ...y segundo punto... Es, eh, ...está equivocado totalmente el señor Suárez... ...al decir, de al decir de que me de estoy vista. centrando... Solo, ...solo en un año... ...estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan... ...del PSN... Ah. Que ...que en los años de Zapatero... ...sí que aquí hubo un incremento verdaderamente... ...en el retorno de, del dinero a trave, a, para infraestructuras... ...pero desde que entró el señor eh, Rajoy... ...hay una trayectoria de nueve o diez años... ...no sólo de este año señor Suárez... Y si, ...y si no vaya usted a verlo... ...de que han ido paulatinamente descendiendo... Eh, ...el retorno de ese dinero... ...y sin embargo ha ido subiendo... ...paulatinamente también el dinero que el convenio eh, obliga a Navarra a entregar al Estado. Pero es que año esto, no es un año es que supone, te costó, estoy hablando costó, de una trayectoria que, que, que, y estamos que, haya, hablando del culmen que, que, que, que es este llama, año 2017 en el cual que es, usted se conforma con los recortes que nos están trayendo desde Madrid. Con y otros con, otros. Sí sí es muy propio además antes ha hablado de la palabra que están molestos molestos molestos estamos los ciudadanos eh? no, los sobre ciudadanos, todo no Peridita, Nos con y, con a y a los lejos. españoles con sus recortes, como he comentado antes, pero y que, es que re esos recortes se usen en rescates a bancos, se usen en rescates qué a infraestructuras valida. privadas y que también aumente el dinero que se está viendo, que ha sido eh, sacado de la caja por partido, por gente de su, de su partido. Bien, eso, eh, dentro de estos presupuestos, que no vamos a llegar a ningún asunto, hemos escuchado las palabras de Gustavo Gil sí, Pérez Nievas y claro. también de José Suárez pero sí que um, bueno, creo que, de... que, que es interesante por lo menos que las posturas, tanto de uno como de otro pues ya las hemos podido escuchar cada uno además también yo creo que es interesante que seamos conscientes y podamos investigar la línea de Gustavo Gil Perenievas y de Juan Antonio Román del Partido Socialista y de CUP iba en una dirección, la de Unión del Pueblo Navarro con Arturo Pérez y con José Suárez iba en otra, cada uno lo ha expuesto y sí que me gustaría terminar, aunque cambiamos eh, totalmente de rumbo pues bueno, eh, ese suceso que a, a, acabó con la vida de esta persona el Día del Ángel y que finalmente, pues bueno eh, estamos en un proceso en el que entendemos que también en los plenos puede que se hablen algunas cosas, ¿creéis que es momento ahora de abordar después de, de las jornadas de la verdura esta situación o que será el año que viene cuando se vuelva a hablar, porque se está hablando mucho si vienen o si pues, se, se permite entrar con coches y no se permite entrar con coches, ¿cómo lo veis este punto? José Suárez O José Antonio Román. Perdón, yo en primer lugar quería hacer un reconocimiento a mi compañero concejal, José Ángel Andrés, que el Día del Ángel, pues eh, que estaba en alcalde, de alcalde en funciones, pues dentro de la felicidad de, de lo de la mañana, de lo del ángel, pues se tuvo que comer, para entendernos, eh, este desgraciado incidente de la tarde. Él estu estuvo en contacto conmigo toda la tarde, llevó, mmm, como todo el mundo se puede imaginar, un, un, un, unas horas muy, muy, muy malas y desde aquí le, <coughs> le, quiero, le quiero reconocer esa tarea. Y por lo demás, pues sí, yo creo que nos tenemos que sentar, todos los grupos, reflexionar sobre este tema y ver Qué, sol qué soluciones se pueden dar para el futuro. Es decir, lo que no se puede hacer es renunciar a una fiesta tan bonita y que los jóvenes también la les agrada mucho, pero claro, un, un caso como el que ha ocurrido este año de, de la gravedad que ha sido, pues nos tiene que hacer reflexionar y tomar las medidas que haya que tomar. Artru Pérez. Sí, yo creo que lo en primer lugar creo que hay que agradecer no solamente la labor de de todos los las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que acudieron, las ambulancias, sino también de todos aquellos jóvenes que volvían, que se encontraron con semejante eh, desgracia y que fueron los primeros en auxiliar a, a estos chavales que desgraciadamente eh, fueron atropellados por esta persona. Yo creo que ellos también se merecen un reconocimiento grande por nuestra parte, por tener la frialdad de, de intentar ayudar en estos momentos de incertidumbre y sobre todo de nerviosismo que todos los jóvenes en aquel momento tenían. ¿no? Yo ¿Y creo. referente a tomar medidas? y puede... Creo que sí, que es un momento que hay que abordar el tema yo creo que en, en caliente no lo deberíamos abordar, yo creo que hay que hacer una reflexión importante, yo creo que puede pasar un tiempo y creo que hay que hacer una reflexión importante y no solamente eh, hacer algo que, que sea para un día concreto, sino que igual hay que hacer un plan de, de seguridad un plan de algo para muchos más eventos que se hacen y de los cuales pues tenemos que poner también el foco Gustavo Gelperez Nievas acerca del día y acerca de si hay que tomar o no medidas eh, me parece, o sea, lamento muchísimo lo que pasó porque yo además me, me pilló fuera en un sitio sin cobertura, me enteré muy tarde y la verdad es que lo lamento muchísimo pero estoy en esto estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí concretamente además con lo que ha dicho Arturo en Caliente estas cosas no se deben no se deben abordar pero entiendo que sí que, que tendremos que buscar alguna alguna solución pa, porque vamos no es el primer accidente que si sí es el primer accidente mortal pero no es el primer accidente que ha habido de hecho yo hace varios años vi otra además que podía haber sido una, una barbaridad y creo que hay que tomar medidas al respecto pero sí hay que dejar pasar un poco de tiempo el próximo Ángel es dentro de un año ya lo valoraremos y a ver qué opina sobre todo el que tiene que decidir el equipo de gobierno que hoy contamos con desde el Partido Socialista es, es lo que lo que justamos. José Suárez por finalizar bueno pues eh, hombre lo primero es expresar las condolencias a, a los amigos y familiares eh, pues pues de la de la persona que, que vamos que ha sufrido este accidente y y luego decir que sí, que desde luego tenemos que hacer eh, hay que tomar medidas pero también quiero hacer una hacer una pequeña reflexión eh, el problema no eh, esta vez ha ocurrido y el problema es que puede ocurrir cualquier fin de semana nos encontramos en las carreteras y nos encontramos eh, todos los fines de semana eh, con atestados de la policía foral, de la guardia civil de la policía local eh, no ya solo con problemas de alcohol sino con problemas de drogas y esto es una realidad que que hay que, que hay que afrontar ¿eh? y, y yo creo que aquí eh, bueno se está haciendo una labor muy importante por parte de, la, de, de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero también la sociedad tiene que empezar a a tomar conciencia de que este es un problema que nos afecta que nos afecta a todos y, y desde luego tomar medidas sí Pero la medida fundamental es, es que, que para conducir hay que estar uno completamente en condiciones óptimas eh, desde todos los puntos de vista. Y si no, no se puede conducir. Gracias a los cuatro por haberos acercado a esta tertulia tuberana. Como siempre, estaríamos más tiempo debatiendo, pero la radio es así. Gracias de verdad y que pasen buena semana. Gracias.